Gusti, Gusti hoy, bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriosar y Ratiam. Hoy es jueves 19 de abril y tenemos una temperatura ahora mismo en Berriozar de 7 grados con el cielo nublado, han caído algunas gotas ya y parece que caerán muchas más a lo largo del día con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 11 grados, algo similar aunque con un par de grados más de máxima para mañana viernes con lluvias máximas de 13 grados. Y ya para el sábado y domingo, aunque se prevé que los cielos nublados y los chubascos eh, sigan eh, su curso, sigan adelante, eh, parece que las temperaturas pueden eh, ascender ligeramente. Eh, para el sábado se prevén eh, máximas de hasta 17 grados. Eso sí, seguiremos con la lluvia Parece que no se quiere apartar De nuestro lado Esta lluvia que para algunos Será un fastidio y para algunos otros Será otra una, una bendición Pues no sabemos en qué caso estaréis Cada uno de vosotros El caso es que ahora es cuando toca Que llueva, ya lo dice El refrán, eh, abril Aguas mil y al menos Durante estos días parece que tendremos Que seguir con la lluvia De todas formas, eh Quienes no se preocuparán demasiado por la lluvia serán los que participen en el Cross Lanceluce, ya que llueva o no siempre participa muchísima gente. Y precisamente este, vamos a hablar hoy en el berrión de esta mañana con José Antonio Vázquez, uno de los organizadores del Cross Lanceluce, que este año se celebrará el 6 de mayo. Hablaremos de todo eso un poquito más adelante en nuestro tiempo de entrevistas aunque antes tenemos muchas otras cosas que contaros como siempre en nuestro boletín informativo con las noticias más destacadas de Nafarroa de la comarca de Pamplona y como no de Berriozar. Así que quedaos con nosotros, no cambiéis de dial en el 100.8, encontraréis todo lo que necesitáis, encontraréis la mejor programación y la más cercana, eso sí. Así que quedaos con nosotros porque estamos a punto de comenzar. Bien, y damos comienzo a nuestro boletín informativo. Como siempre, lo hacemos con las noticias más generales, aquellas que afectan a Navarra. En este caso, incluso trascienden las fronteras de Navarra para afectar a todo el Estado. Eh, hablamos del copago que impone el Partido Popular por receta y factura a los jubilados. Los parados sin ningún tipo de prestación y los pensionistas con las rentas más bajas serán los únicos que se libren del copago pago farmacéutico impuesto por el gobierno del Partido Popular. El resto tendrán que pagar por sus recetas. Este nuevo golpe al sistema público sanitario afectará especialmente a los pensionistas. Hasta el momento no tenían que abonar ninguna cantidad por sus medicamentos. Ahora su desembolso oscilará entre los 8 y los 18 euros de máximo al mes. El eh, mordisco al bolsillo de los usuarios que ya financian las subvenciones estatales a través de sus impuestos forma parte del plan de ajuste en sanidad anunciado por el ejecutivo de Mariano Rajoy, que ayer se debatió con las comunidades durante el Consejo Interterritorial celebrado en Madrid. Los más afectados serán los pensionistas, precisamente el sector de población que suele requerir de estos servicios con mayor frecuencia. Hasta ahora estaban exentos de pagar por sus recetas y a partir de que la medida entre en vigor, que podría ser en unos dos meses, tendrán que abonar un 10% de lo que cuesten sus fármacos. La factura será progresiva ...aunque se cargará más sobre los bolsillos medios. Para aquellos pensionistas con una renta contributiva inferior a 18.000 euros... ...el gobierno prevé un tope de 8 euros mensuales... ...y quienes superen dicha cifra deberán de pagar un máximo de 18. Únicamente quedan fuera de la recaudación aquellas personas... ...con pensión de jubilación no retributiva, es decir... ...quienes disponen de menos recursos. Según la ministra, que en todo momento evitó la palabra copago... ...sustituyéndola por el eufemismo contribución, la factura media que se desembolsará al mes oscilará entre los 2 y los 3 euros. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, por su parte no se, no se mostró especialmente satisfecha con la carga impuesta a los pensionistas, pero asumió que no existe margen de maniobra, ya que según señaló, las competencias son del Estado. También eh, cabe destacar que la Consejería de Salud está en manos de UPN y su apoyo al copago podría suponer otro episodio en las aparentes fricciones que mantienen con el PSN, su de gobierno. La formación de Roberto Jiménez presentó ayer una declaración institucional para que el Parlamento rechace estos recortes. Al margen del PSN, también Euskal Cartasuna salió al paso de los planes del Ejecutivo y denunció que el copago supone un ataque a las pensiones y al estado del bienestar. A través de una nota, la formación soberanista reivindicó un nuevo marco para Euskal Herria que facilite perdón, un modelo económico justo, democrático y solidario que permita garantizar la protección social. Seguimos adelante y eh, hablamos ya de noticias que afectan a la comarca de Pamplona. Nos vamos, de hecho, a la capital, a Pamplona, donde el alcalde Enrique Maya ha planteado ya las subvenciones en directas. Entre las que hay algunas sorpresas, por ejemplo, las generosas subvenciones que plantea para la Vuelta a España y la cabalgata de los Reyes Magos, mientras que elimina otras como la ayuda a la cabalgata del Olenchero, al desfile del Olenchero. El equipo de gobierno de UPN ha convocado para hoy una comisión de presidencia extraordinaria para debatir con los grupos municipales las subvenciones nominativas que podrían ser por fin aprobadas en el Pleno Municipal de mañana. Tras Casi cuatro meses de dilación, los regionalistas debatirán una relación de ayudas a colectivos en las que, de nuevo, sorprenden decisiones como la de subvencionar la cabalgata de Reyes con 49.000 euros y no presentar ayuda alguna para la Asociación de Amigos del olencero cuando el año pasado esa ayuda fue de 20.000 euros. O, por ejemplo, otra eh, decisión que seguramente acarreará polémica es la de otorgar a la Vuelta Ciclista a España la mayor partida económica de todas. El presupuesto prorrogado prevé crédito para la mayor parte de los casos, aunque hará falta aprobar un gasto extraordinario para algunas de las subvenciones. Además de reducirse las partidas para la mayor parte de colectivos, desaparecen algunos de los beneficiarios del año pasado, como hemos comentado con el Olenchero, que tendrán que buscar la ayuda municipal por otro procedimiento administrativo o acudiendo a otra convocatoria. La mayor cantidad de, estos, de este millón y medio de euros que se prevé para estas ayudas se lo llevará la Vuelta Ciclista a España por medio de una partida de publicidad y propaganda que exigirán un suplemento de crédito de 194.000 euros. En todo caso, el documento presentado por UPN no es más que una propuesta de partidas y beneficiarios que se verá modificada, ya que necesita el apoyo, al menos, del Partido Socialista para lograr la mayoría en el Pleno. Esta sesión plenaria de mañana es la última oportunidad para los regionalistas si no quieren que la convocatoria se postergue hasta mayo. Los grupos Los municipales llevan meses denunciando la dilación de UPN en presentar esta propuesta a vida cuenta de que son muchos los colectivos que necesitan estas ayudas municipales. Bien, y nos acercamos ya a Berriozar. Eh, tenemos varias cuestiones eh, que contaros. Comenzamos con una excursión, con eh, una propuesta que nos hacen desde el Gastelecu, desde el Centro Cívico Juvenil, que en colaboración con eh, el Área de Juventud del Ayuntamiento de San Adrián, eh, han organizado un viaje a Barcelona y PortAventura. Será los días 28, 29 y 30 de abril y estará dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Eh, tendrá un precio de 120 euros y todas aquellas personas que quieran obtener más información o inscribirse en, el, eh, en este viaje, en, este, en esta excursión, podrán hacerlo en el Centro Cívico Juvenil por las tardes. Y hoy, 19 de abril, se presentará el videoclip de la fiesta de Sortzen. Será a las cinco y media de la tarde en el salón de actos de la escuela Mendialdea y se presentará el videoclip de la fiesta de la escuela pública Euskaldun que organiza Sortzen y este año junto con el colegio Mendialdea, como todo el mundo sabrá. La fiesta tendrá lugar el próximo 20 de mayo en la taconera de Iruña y el vídeo, por su parte, protagonizado por el grupo. El grupo de rock Marea eh, y los niños y niñas de Mendialdea ha sido realizado también en Berriozar por la asociación Berriozar Films Cultural Lanzeluce. Por otra parte, la organización de la fiesta, que como ya hemos mencionado, corre a cargo de la, eh, la pima de Mendialdea 2 eh, está preparando ya el reparto de trabajos entre el voluntariado. Se abrirá el periodo para apuntarse a las distintas labores que se van a realizar el día 20, el día de las fiestas, y para ello se entregará una ficha donde se deberá marcar la disponibilidad y entregar el mismo día 19 o los días posteriores, el día 20, 23 y 24 de abril, de 5 a 8 de la tarde en el Polideportivo. Y seguimos adelante con más propuestas culturales y más celebraciones, por ejemplo, la de la coral El Carrequín, que está celebrando su 25 aniversario bajo el lema ganar Oraña Eta Geroa, presente, pasado y futuro. En enero ya organizó una concentración de coros para celebrar el presente de la coral y ahora quieren hacer lo propio con su pasado. Para ello, este sábado 21 de abril ofrecerán un concierto en el que participarán su primer director, José Germán Antón, y otros directores eh, o cantantes Berrio Zartagrias que han pasado a lo largo de los 25 años de historia de esta formación. El concierto no será largo, pero estará compuesto por canciones muy significativas de cada época de la coral y que se han preparado con especial cariño e interés. El concierto comenzará a las 7 de la tarde, pero antes, a partir de las 5 y media, podrán verse una exposición fotográfica y un vídeo recopilatorio. Y otra cita cultural, pero no para el sábado, sino para el lunes, es el que, la que nos propone la asociación HACHA. De hecho, eh, hablamos del Hacharen EGUNA, la tercera edición de esta fiesta dedicada a la promoción de la poesía en euskera. Eh, se celebrará en Berriozar por tercera ocasión consecutiva y siguiendo la tradición establecida en ediciones anteriores se llevará a cabo un recital poético-musical en la Biblioteca Pública a partir de las 7 de la tarde. En él tomarán parte, entre otros, el poeta Berriozartagria Miquel Valenciaga y el responsable de la asociación HACHA, el Semperetagria Austin Zamora. Organiza la Sociedad Zorroca con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Y terminamos nuestro boletín informativo ah, dando cuenta de dos salidas montañeras previstas para el próximo fin de semana. Por un lado, BKM Mendita Aldea ha organizado la salida montañera de abril al Monte Bargain, de 1.156 metros de altitud. Saldrán el sábado, día 21, a las 8 y media de la mañana desde el frontón Lanceluce. Por otro lado, los amigos de la montaña irán el domingo, día 22, a la localidad guipuzcoana de Araoz para ascender el Andarto Chiqui. La excursión es para todo el día y la salida, como de costumbre, tendrá lugar a las 9 de la mañana desde la Plaza Guzqui. 9 y 16 minutos de la mañana esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo más información en próximas ediciones en Berriozari y Riatia en el 100.8 de FM o a todas horas por internet en eguzquiplaza.net Periósar y ratiar en el 100.8 de FM. Periósar y ratiar en un Y nosotros ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida con nuestro tiempo de entrevistas con José Antonio Vázquez en del Cross Lanchelucer. <música> Seguimos adelante en Berrión, el magazine de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM cuando son las 9 y 21 minutos de la mañana Y ya tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Vázquez del Cross Lance Luce José Antonio, Egunon, eh, buenos días Egunon, eh, buenos días eh, Bueno, eh, ya tenemos el Cross Lance Luce a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? ¿Cuándo, sí, va, eh. ¿cuándo va a ser? Va a ser el 6 de mayo uh -huh, El 6 de mayo, ya el de mayo, domingo, cerquita, sí. vamos oh, Bastante cerca Sí, ¿y cómo vais con los preparativos? Pues vamos bastante, bastante bien uh -huh. eh, Lo malo que la carrera ha sido 15 días antes de la prevista uh -huh. Y entonces eso sea, nos ha pillado un poco el toro Pero uh -huh. entre 4, 5, 7, que personas que estamos haciendo el cross Ha uh -huh. sido un poco rápido, el tema publicidad eh, ...colaboradores y todo... ...ya tenemos todo atado ya. Claro, porque me imagino... que eh, ...la gente igual no se, no se da cuenta... ...va a correr y, y ya está... ...y <ríe> se lo pasa bien ese día... ...y, y no sí. piensa más allá... ...pero eh, realmente hay mucho trabajo detrás... no ...¿es difícil organizar eh, un cross... ...como el cross Lanzeluce de todos los años? Sí, es bastante difícil... Uh -huh. ...porque el tema de col colaboradores... Perdón, sí. eh, ...va bajando todos los años... Sí. ...entonces manteniendo todos los que tenemos... Pues, Bastante asequible hacer la carrera popular. Uh -huh, ya que, bueno, ya hemos visto en el cartel que habéis sacado para la edición de este año, bueno, hay, hay bastantes anunciantes, comercios de Berriozar, supongo, que, que quieran dar su, su apoyo ¿no? a, la, a la carrera y en ese sentido yo creo que el Crossland se luce. Al ser también una, una carrera que lleva muchos años, pues eh, tiene también mucha aceptación, ¿no? Hay, gente que, hay mucha gente que la está esperando y que la apoya, ¿no? Sí, sí, eh, todos los años casi siempre son los mismos patrocinadores. Uh -huh. En tema de darse publicidad ellos mismos, uh -huh. pues, como es una carrera popular que lleva 27 años ya, uh -huh, claro. que llevamos organizando, eh, pues, y, a, y además casi todos los que tienen tienda, eh, comercios o algo, suelen correr la carrera. Pues uh -huh. son los. Bastante bien que nos patrocina. Sí, sí, sí. Eh, antes has comentado que estáis varias personas organizando. ¿Cuánto tiempo os lleva, bueno, cuándo os ponéis a preparar? Lo de la carrera sí. del cross sí. empezamos en febrero. ¿En febrero? En febrero, sí, en febrero, porque en febrero empezamos ya a tantear a los colaboradores, se pues uh -huh. tienen que estudiar, pensar si este año pueden entrar, luego puedes buscar. Eh, A la caja, la, las cajas laborales, que es una que nos apoya bastante Por el tema de dorsales, tinta, mm. podium buah. Sí, Y luego, sí, sí. claro, porque estamos esperando también No podemos hacer nada ...hasta que aprueben los presupuestos de, del año del Ayuntamiento... ...porque eh, si eh, no sabemos la cantidad exacta... ...no podemos hacer nada. Entonces est estáis como malabaristas... ...con un montón de pelotas en el, en el aire, ¿no?... ...tenéis que sí, pensar sí, en sí, presupuestos... Sí, ...tenéis sí. que pensar en colaboradores... y ...¿qué más cosas hay que tener en cuenta?... ...no sé, para el recorrido, al, permisos, no sé... Sí, eh... sí, tenemos que pedir permisos pues al Ayuntamiento... ...el tema del recorrido... Uh -huh. ...al Ayuntamiento de Berriotano... ...porque pasamos por tica uh -huh. ...porque como subimos por el Monte San Cristóbal... ...pasamos por Actica... Hay que pedir permiso también a los otros ayuntamientos uh -huh. a pasar por su terreno. Luego tenemos que pedir permiso, a, hemos pedido permiso también al centro de salud uh -huh. a tenerlo abierto. Sí, porque sí. en la carrera popular nos hace falta tener el centro de salud abierta, tener ambulancias, uh -huh. muchas cosas que, que en sí la gente igual no se da cuenta. Porque uh -huh. lo que dices tú, que la gente va a correr, se lo pasa bien, tiene el detalle, el regalo, el luz, lo que sea, y ya se van. Luego uh -huh. hay que recoger las vallas, ponerlas, colocarlas. Buah, Sí, trabajo, sí. es muchísimo es muchísimo trabajo. Eh, de todas formas, yo creo que, que se agradece, no porque participa muchísima gente en el Cross Lance Luce. No sé si más o menos sabéis eh, sí, sí, eh, sí. a qué cifras se sí, sí, movéis. Eh, los pequeños no llegan a 200 por poco, uh -huh. porque, los queridos prebenjamines, hasta cadetes corren y unos 180, 190 según la... Edad la temperatura de la si no llueve o no llueve uh -huh. y de los mayores lo máximo que hemos llegado a los 220. Uh -huh. El año pasado hicimos 180, pero este uh -huh. año creo que con los homenajes que vamos a hacer va a venir más gente a correr. Uh -huh. ¿Qué homenajes? Eh, son eso nos puedes adelantar algo? Bueno, te voy a comentar. Eh, vamos a hacer un homenaje a Antonio Echeverría uh -huh. que la otra ya a la radio de Berzas también, sí. que felicitaron porque su primera carrera la ganó él aquí en Berzas. Entonces, lleva muchos años corriendo y este año hemos decidido hacerle a él un recuerdo. Uh -huh. Aparte también que falleció el año pasado su padre, uh -huh. entonces queremos hacerle un homenajillo a él uh -huh. por su dedicación en venir al cross, porque serán los que han venido del principio hasta final. Sí, pero sí, no que sí. ninguna edición y todo eso. Uh -huh. Y la otra persona es Antonio Vázquez, que es mi padre, uh -huh. que está en organización con el cross y el año pasado falleció después del cross. O sea, que sí. será una edición emotiva la de, la de este año. Sí, este año sí va a ser emotiva. Y estamos avisando a todos los corredores que vamos a hacer estos homenajes y uh -huh. van a venir mucha más gente. Uh -huh. O sea, que esperamos que, que, vaya, que haya un récord de, de participación. Eh, de todas formas, eh, cuéntanos un poquito en qué categorías va a estar dividido el cross. El cross está dividido, pues vamos a tener cinco categorías de pequeños. Uh -huh. El la Benjamín, Benjamín... Alevín, infantiles uh -huh. y cadete, uh -huh. y luego está la de los seniors. Los seniors, uh -huh. Y es todos estos eh, eh corren a diferentes horas, ¿no? En diferentes sí, sí. Por ejemplo la primera, la primera carrera empieza a las diez y media, uh -huh. y a los tres benjamines, a las once menos cuarto los benjamines, a las once los alevines, once y veinte los infantiles, y a las once y veinte los cadetes. Uh -huh. Y a partir de las doce, cuarto, doce y veinte, según luego la de la rescue, o de homenaje y todo, pues eso. Mm. Los mayores. Mm. Y, y los, mayores, los mayores están en cuatro categorías. Senior local, senior y veterano local y veterano general. Mm. Y luego me imagino que habrá premio para todos sobre todo para los chiquis, ¿no? Hay premios para todo. Premio para todo. <risa> sí, porque gracias a la y a patatas de hueta, uh -huh. que nos han regalado pues, 400 bolsas de patatas, 400 bolsas de leche, el Super B&M uh -huh. que nos da los detalles para los críos, pues muy bien. Este año... El tema de colaboradores bastante Ajá. bien ¿Y es lo... una cosa. No, no, que me imagino que antes has comentado también lo de los colaboradores y que la gente sí que se, se presta a ayudar y así, pero entre la gente, entre los corredores también es, tiene gran acogida, luego la gente os, os dice algo después de la carrera o antes de la carrera, eh, os, os mencionan que oye, ya tenemos ganas de que llegue el cross o, ya, o que ha salido muy bien este año, no sé, tenéis así esa, eh, esa respuesta de la gente Sí, hay corredores que dicen que muy bien, todos los años bien El tema de regalos que hacemos a los corredores, pues en llegar a meta Casi somos los mejores de toda Navarra, porque damos muchas cosas Cosas pequeñas, pero mucha cantidad Al final, eso se agradece, hay carreras que van por a correr Y le dan una gorra, una mochila, nosotros regalamos muchas cosas Todo lo que me dan los corredores, yo luego lo reparto Así que, bueno, también es, es otro aliciente más, ¿no? Aunque, aunque la carrera en sí ya es un aliciente de por sí, el pasar, además, un, un día festivo y muy agradable haciendo deporte, pues eh, también hay otros, eh, otros alicientes, ¿no es así? Sí, sí. Entonces, el aliciente que tenemos es que eh, ganas que empiece el cross, porque es un día que estamos, pues, todo el mundo, nos apoya muchos colectivos como el Zulo, la Varga, el, uh -huh. el Anchotegui... ...que vienen a ayudarnos voluntariamente... Uh -huh. ...que nosotros nos juntamos ahí... ...pues 50 60 personas... ...entre todos que nos ayudamos... ...para uh -huh. hacer la actividad... ...que no solo somos nosotros... ...bien y de momento parece que ya... ...la, eh, la gente ya puede inscribirse... ...¿no es así? ...en la, en la carrera... ...¿cómo puede hacerlo? Sí, eh, ...se tiene que apuntar en... ...la página web de... Eh, Ricrosa. Uh -huh. eh, ...es una empresa que hemos contratado... ...que hace las inscripciones... ...y el cronometraje de los mayores... Uh -huh. ...porque... Cada año nosotros lo hacemos voluntariamente, pero es, es, es un trabajo muy difícil uh -huh. en que llega la meta, tener los coger los tiempos, todo. Eh, hemos tenido un par de añicos bastante, pues claro, los números no se veían. Pues vimos uh -huh. a un premio al tercero, al segundo, segundo, cuarto, a una confusión. Y de que estamos con esta gente de uh -huh. Crossa, pues como es una empresa que trabaja en tema de actividades de deportivas del cross. Uh -huh. Pues ellos llevan el cronometraje, llevan todo, tienen todo el ordenador, lo están lista al mismo momento, lo ponen en la página web, muy bien, muy bien. Sí, ver, sí, sí. Entonces, eh, bueno, tenemos aquí la página web delante es www.errycrossa.com con do, con dos s y, sí. y con k <ríe> para que la gente no se confunda. <ríe> erricrosa.com, bien. Y en cuanto a precios, eh, para, sí. hay diferentes precios, ¿no? Según se paga sí. anticipadas, aún... claro. Eh, para anticipada vale siete euros uh -huh. y en meta pues eh, acaba el plazo pues en la meta 10 euros tampoco uh -huh. poco uh -huh. este año hemos subido un poquito más porque como la subvención ha sido un poco sí. nos han bajado las subvenciones un poco pues uh -huh. hablando con gente corredores de verdad que Felipe uh -huh. Tabaluque y toda esta gente hablando con ellos a ver qué precio podíamos eh, poner para que no nos se nos vaya Galete el cross uh -huh. pues esta cantidad es perfecta porque no es muy alta, no es muy baja ¿Qué hemos decidido estas cantidades? Mm. Es decir, que hemos subido solo dos euros. Que sí, tampoco... sí, no, no, pues no es, desde luego no, es, no son unas cantidades... Eh, Or, eso es, ¿no? No, no os habéis subido a la parria... y yo creo que están al alcance de cualquier bolsillo y además así garantizáis la supervivencia del, del Cross, ¿no? Porque me imagino que con la crisis eh, la cosa estará apretada para todo el mundo. Sí, sí, va. Además, en los colectivos de verdad andamos un poquito para hacer actividades. Sí. Uh -huh. Un poco corto de todo Y además que los cobradores, que te digo yo Los que cobran con nosotros, no dan dinero Entonces claro, uh -huh. ya, ya te, te Te dan más problemas pero claro. bueno, Te dan, te dan productos, te dan material Que uh -huh. con eso uh -huh. De de que no teníamos gastaron nosotros, automáticamente Lo introducimos en las carreras Pues el premio, una, un corte de pelo uh -huh. O lo que sea. Sí, sí, sí, todos ¿Entiendes? los premios, todo, todo lo que os ofrecen los anunciantes es lo que vosotros dais a los participantes. Estábamos hablando de la inscripción, hemos mencionado la inscripción de mayores, pero la de sí. los chiquis no, que son 3 euros, ¿no? Tres sí, euros, sí, sí, sí, de verdad, eso nos ha subido, nos uh -huh. ha subido porque vemos que los críos bastante vienen a correr y a pasar frío, y uh -huh. si llueve o no llueve, y eso, y hay que dar aliciente a los críos para que vengan a correr, tampoco tan sí. de... Por cierto, no sé, no sé si habéis mirado las previsiones meteorológicas. ¿Qué tiempo creéis que va a hacer el día 6? No anda lluvia, importante <risas> que no lluvia, lluvias. Si hace frío, baja temperatura, tampoco hay ningún problema. Eso pero... no, no pasa nada, que el frío se pasa corriendo, ¿no? No, bueno, ya hemos hecho tres años el cross lloviendo, por eso no tenemos problema. Y la gente viene a correr, uh -huh. que tampoco es que... Había ningún problema Sí, pero bueno, siempre, siempre es más agradable que no llueva, ¿no? no eh, claro, si hace nada Aunque no llueva, nosotros nos conformamos mm. Pues si no, aquí el speaker, los fotógrafos, todo Pues se mojan y es, uh, mm -hmm. es mucho peor y todo esto Perfecto, pues eh, José Antonio Vázquez, muchísimas gracias por habernos dado toda la información eh, con respecto a esa ve vigésimoséptima edición ya del eh, Cross Lance Luce. Muchísima suerte también en, de cara al, al Cross y a toda la organización. Suerte con lo que os queda por delante eh, y hasta la próxima. Vale, pues muchas gracias a vosotros y nada más. Hasta la próxima vez. Agur. Venga, agur, gracias. Let's go sailing on There's a wise man in everything Así que no os olvidéis, el día 6 de mayo, 27ª edición del Cross Lance Luce, a las 10 y media de la mañana correrán los pre-benjamines, a las 11 menos cuarto la categoría de benjamines, a las 11 alevines, a las 11 y 10 infantiles, 11 y 20 cadetes y ya a las 12 y 20 tendrá lugar la carrera de adultos. For all time. Una edición muy especial con esos homenajes, en especial el de Antonio Vázquez, ese memorial de Antonio Vázquez que tendrá lugar en esta edición de la carrera del Cross Lanzeluce que tendrá lugar el 6 de mayo. I'm a bad person, you don't like me. Well, I guess I'll make my own way. It's a circle, a mean cycle. I can't excite you anymore. Where's your gavel, your jury? What's my offense this time? You're not a judge, but if you're gonna judge me, well, sentence me to another life. Don't wanna hear sex. Your new best friend 29 minutos de la mañana, 10 menos 20 en otras palabras, nosotros ya nos vamos a despedir hasta mañana cuando a las 8 y media volvamos con el, el boletín informativo en Euskera y a partir de las 9 con el magazine Berrión. Así que, lo dicho, quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o, si nos seguís por internet, en eguskiplaza.net. Ordurarte, arte, Chincho aquí san. Eta ondo bici. ¡Adiós!